Del delegado de la Comisión Interna de la Empresa GPS. Buenas tardes, Luciano. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Bien, Luciano, vos sabés que bueno, festejamos más, más o menos. Cada vez que nos preguntan así si. Cómo, no, cómo andamos, decimos que es para festejar porque durante la cuarentena pudimos seguir laburando con este, las medidas del caso y demás. Es, pero no es la misma situación para todas las trabajadoras y trabajadores en la Argentina. Y sobre lo que pasa en GPS, ya habíamos estado en contacto con, con tu compañera Yelén Córdoba en su momento, eh, revisando qué había pasado con, las de, con los despidos, que habían sufrido y demás, es, y ya enfrentábamos también una oleada de información que no habla muy bien del comportamiento de la empresa, sobre todo en este marco tan particular. Luciano, ¿qué está pasando Hoy por hoy, ¿y qué viene pasando? No solo en, en el ámbito de GPS, sino también de Aerolíneas. Bueno, igual, eh, a ver, ustedes vienen siguiendo lo que viene pasando con los tercerizados, pero ahora lo más importante es lo que se suma es que eh, Aerolíneas Argentinas, por un lado, anunció que iba a pagar, bueno, ya les pagó el 50% del salario a los trabajadores, sin fecha del otro 50%, o sea que hay una incertidumbre total que va de la mano con un discurso que viene planteando Seriani y también eh, Mariano Recalde, que es eh, lisa y llanamente la flexibilización laboral hacia el interior de Aerolíneas Argentinas y de los aeropuertos, planteando ajuste, planteando eh, eh, tocar los convenios, planteando competitividad, planteando unidades de negocio, planteando la fusión de Aerolíneas Argentinas y Australas en ese sentido, apoyándose... Por un lado, en el conflicto que hay en la empresa Latam, donde hay 3.000 eh, familias en, entre efectivos y tercerizados, están en riesgo de perder su fuente de trabajo, eh, trabajadores a los cuales nosotros estamos apoyando completamente, entendemos que si ellos eh, pueden ganar esta pelea tan dura junto con nosotros, es a favor de los trabajadores aeronáuticos de conjunto, eh, pero bueno, la empresa Aerolíneas Argentinas aprovecha esa situación para intentar instalar la, la puesta necesidad de hacer un ajuste en la línea aérea de bandera, eso es lo que viene pasando. Eh, en particular en los tercerizados, nosotros nos, han pagado, nos vienen pagando una parte del sueldo con los ATP y una parte del sueldo de la empresa y, a, y, el, y el aguinaldo que lo están pagando en cuotas, digamos. Esos serían los ataques digamos, en concreto. El Aguinaldo que Creo avisaron que la semana pasada a Luciano que se iba a pagar en cuotas también. Exactamente, sí, sí. es El Aguinaldo que eh, eh, avisaron la semana pasada que se iba a pagar en cuotas. Y en el caso de GPS, nos decís a la pasada que ellos han recibido el ATP, o sea, que han estado pagando los salarios con la ayuda del Estado. Sí, que es una contradicción en sí misma porque a nosotros nos paga el Estado el salario a través de Aerolíneas Argentinas Entonces es como que, en un sentido el Estado está subsidiando a una empresa que presta servicios para el Estado, es medio loco. Pero que bueno, la viene surfeando, no. digamos, ahí arriba no tiene que, no, ni siquiera está haciendo un pasamanos con la plata que, que no le entra, por, que por ahí podría decir eso, no estamos trabajando, no nos entra efectivo. Este, no, eh, nosotros estamos trabajando, los claro, trabajadores están, claro. las están prestando tareas, no la totalidad, porque hay un sector en grupo de riesgo y un sector hay reducción de la cual. jornada laboral, para Luci que no haya hacinamiento y demás. Y, Luciano, y en, en total, en de, cu modelo. ¿de cuánto sí. hablamos? Digo, en el, en el universo de aerolíneas, este, incluidas las tercerizadas, de aerolíneas y de austral, ¿de cuántos laburantes y, la y trabajadoras estamos hablando alrededor? los tercerizados estamos hablando de aproximadamente 1.400 trabajadores. Muy bien. Y el universo general es este, por arriba de los 10.000 trabajadores. Pero bueno, te preguntaba esto, Luciano, para hablar directamente del 50% que anunciaron que, que las, las autoridades así, que era lo que iban a percibir todos los trabajadores y trabajadoras de aerolíneas y, y, cómo, y cuál es la, la mirada, digo porque en todo caso por más que hayan tenido distintas miradas, los aeronavegantes, los de las tercerizadas, hoy por hoy se va haciendo un, un núcleo para analizar estas medidas que anuncia el gobierno unilateralmente, se podría decir. Y mirá, hay mucho repudio y mucha bronca por parte de los trabajadores y eso está combinado con una crisis sanitaria que hay también en el sector, o sea, no, no te olvides que nosotros tenemos y tuvimos cantidades de escenas entre Aeroparque y a GPS de compañeros con COVID-19, compañeros y compañeras, también en la empresa CERSA, entonces... Las empresas siguen funcionando como si acá no pasara nada, no respetan el distanciamiento social, no respetan el hacinamiento que hay en las salas de descanso. Bueno, y en GPS habían o sea, estado que... enfrentando a la empresa porque no les brindaban los elementos mínimos de seguridad. Desde momento. el día uno. Claro. Desde el día uno nosotros, eh, de hecho, a Yelen Córdoba y, y a Carlos Roa de Seiza los despiden por pedir guantes y barbijos tal cual en gel, pero desde el día uno se es hace una pelea que tuvimos con la empresa. Decían que nosotros estábamos locos, que estábamos exagerando, ...y mira ahora la situación a la que llegamos... ...pero sigue habiendo problemas estructurales... ...que no resuelven las empresas... ...nosotros tenemos denuncias en la superintendencia... ...en el Ministerio de Trabajo... ...en todos lados hemos denunciado... ...pero el gobierno no da respuestas... ...en ninguno de los organismos... ...donde nosotros presentamos las, las denuncias... ...donde nosotros estamos muy preocupados... ...por la salud de los trabajadores... ...no queremos llegar al extremo... ...como está pasando en el sector de ferroviarios... ...o como está pasando en el sector de la salud... ...donde hay compañías y compañeras que están eh, muriendo... O el otro extremo, como en la fábrica Felford, donde hubo 33 contagios, porque las empresas no les importa nada y lo único que quieren es eh, ganar plata. Entonces sí, sí, ponen sí. sus ganancias a costa de nuestra salud y de nuestra vida. Es una, una situación muy delicada. Esa es una pelea enorme que fuimos dando. Logramos imponer varias cosas con la comisión de higiene que se, se puso en pie en la empresa. Le, le logramos imponer muchísimas cosas a la empresa. Eh, pero es una pelea que se da día a día. ¿Estuvieron en asamblea el fin de semana, Luciano? Sí, sí, sí. sí. Venimos haciendo asambleas masivas por Zoom, eh, discutiendo entre los compañeros los pasos a seguir, en una situación muy delicada, pero que los trabajadores están plantados para pelear. De hecho, hoy hubo una gran manifestación contra la fusión y contra el plan de ajuste de Seriani y de Aerolíneas Argentinas, de los trabajadores mecánicos de Austral, de la cual fuimos parte, el 23 de, del mes pasado también hubo una y, y ahora hubo otra, de la cual nosotros los trabajadores tercerizados de las líneas Argentinas fuimos parte junto también con trabajadores eh, de la TAM, eh, en la cual estamos construyendo una unidad de acción y estamos intentando coordinar todas las peleas que hay para, para, para que haya mayor fortaleza de los trabajadores ante ataques que son más duros. Claro, que son cada vez más profundos, porque hay que recordarle okay. por ahí a la pasada que Latam eh, se levantó de la mesa, como quien dice, no sé si está bien, Luciano, la, la, el, la figura, este, pero que ya lo había empezado a hacer desde hace rato, se había empezado a retirar del mercado argentino y en eso lo primero que queda en el medio son los, los derechos laborales. Lo mismo este, ese modelo de sindicalización por empresa que habían estado impulsando en los últimos tiempos, del gobierno anterior. Luciano, es complejísima la situación, pero están laburando entonces con compañeras y compañeros para tomar las medidas del caso. ¿Qué se viene? ¿Un plan de lucha, por ejemplo? Sí, sí, sí. sí, sí. Nosotros estamos discutiendo, por eso te decía, de conjunto con muchos sectores, de maestranza, de, de, de la empresa Cersa, Securita, de, de Latam, de Austral, de Aerolínea. Estamos discutiendo con todos los sectores porque entendemos esto, que hay que eh, unirnos en esta pelea y contra el plan de ajuste que está planteando en, se plantea con la fusión en Australia y Aerolíneas Argentinas que afecta a todos, pero que en pos también, sobre todo los tercerizados de la pelea porque pasa a planta permanente y terminar con las estafas de los intermediarios en el medio de la pelea sanitaria que venimos dando y ahora es una nueva etapa donde eh, están, se están viendo afectadas las, las, las condiciones económicas de los trabajadores, con reducciones salariales y demás, en aerolíneas, en GPS, en todas las empresas. Entonces, es, es una situación muy compleja, pero se están dando pasos en esta unidad, en esta coordinación, para dar todas estas peleas, nosotros los trabajadores les vamos a dar esta pelea, no vamos a dejar pasar el plan de ajuste que tienen pensado para la, la línea de ley, por eso exigimos siempre que los sindicatos se pongan a la cabeza de estos reclamos, eh, porque vienen bastante silenciosos y, y eso no ayuda a la situación de los trabajadores. Tampoco ayuda para nada el tema de la cuarentena, Luciano, para, como para este, hacer lo que por ahí los, los, los grupos este, de trabajadores y trabajadoras y los gremios este, suelen utilizar para visibilizar, digo porque hay una limitación importante para movilizarse, para visibilizar el reclamo y bueno, eh, hablando de visibilizar el reclamo y de manifestarse, no sé que, si ustedes han estado haciendo reclamos por supuesto vos me decís que los trabajadores de Austral ya lo estuvieron haciendo, pero tenía una consulta como, no sé si para redondear el tema te vamos a seguir más adelante este, molestando para, para tener una actualización de lo que pasa con los trabajadores y las trabajadoras aeronáuticas, Luciano. Pero ahora, por, a, a la pasada, venimos como una especie de cuestionario cada vez que hablamos con alguien del mundo del laburo este, con una preguntita debajo del brazo para saber cuál es la visión que tiene cada sector y cada persona con la que interlocutamos sobre la cuestión del particular, de tomar o no como un trabajo a la prostitución. ¿Tenés una, eh, mirá, es... una postura tomada? Eh, eh, lo, lo, ¿Lo tienen por ahí, lo han estado hablando, lo tienen en carpeta en el gremio? Mirá, esa es una discusión que... Nosotros, eh, o sea, como comisión interna no hemos tomado ninguna posición, pero sí, personalmente, yo te digo que eh, si bien nosotros tenemos eh, eh, discusiones profundas hacia el sector, nos parece bien que, que el sector eh, que está, por eso el tema este que planteas vos de la prostitución y demás, eh, o como hay sectores sindicalizados y demás que, que se lo autodeterminan como trabajadoras sexuales y demás, nosotros lo que estamos de acuerdo más allá de cualquier diferencia que podamos tener, es de, es de que esos sectores avancen en eh, más organización y, más, eh, eh, y, y pelear más derechos que les permita, sobre todo, cuidar sus vidas. Porque es un sector que eh, es muy violento, donde, donde está la trata, donde, donde es muy difícil eh, profundizar en la organización. Sí me parece nosotros estamos a favor y apoyamos cualquier paso que den esos, esos, eh, eh, esas compañeras o, que, o compañeros que están dentro del mundo de la prostitución, y demás, o trabajadores sexuales, que sería más correcto, eh, hacia la conquista de derechos. Nosotros eso lo vamos a acompañar. Después las, las discusiones que, que tengamos al interior serán otra cosa. Obviamente nosotros rechazamos la trata y rechazamos a la policía, que es la que, está en, la que, tiene, la que organiza centralmente la trata, eh, y la principal responsable de las muertes eh, y, de, y de la violencia y de los secuestros y demás es el sector. Entonces, todo lo que sea en pos de organizarse para pelear contra eso, nosotros eso lo vamos a apoyar, por supuesto. Muy Incluido también el, eh, la inclusión de la prostitución en el registro de la economía popular, Luciano. mira eso es una discusión que es mucho más profunda, digamos. Nosotros no tenemos una... una posición tomada por esto particular que me decís de la economía popular y demás, pero sí esto de, de apoyar en todo lo que significa avanzar en, en la conquista de sus derechos y de, de una organización que le haga frente a toda esa situación. Muy bien. ¿Y el RENATEP qué te parece? ¿Es, una, ¿Es como una novedad? ¿Es como algo que ya era una deuda de la realidad de los laburantes? ¿El qué? El RENATEP, el registro este nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. No, no, por eso, todo lo que vaya en pos de... De, de cualquier tipo de registro o pelea por el derecho de los trabajadores, nosotros siempre lo vamos a apoyar. Nos parece que, que, que, hay, que, que hay que seguir eh, eh, primero sabiendo la cantidad, primero sabiendo las demandas que hay en los sectores y demás y, y apostar a la organización. Nosotros estamos a favor de todo tipo de organización de los trabajadores en pos de pelea con las patronales y con los gobiernos que son efectivamente quienes aplican los planes de ajuste y los planes de... de de quita de conquistas sociales y en un sentido los que precarizan la vida de los trabajadores. Nosotros eso eh, es, es parte de, nuestro, de, de nuestra práctica militante de todos los días. Digamos. Perfecto. Y de la naturaleza de los trabajadores y trabajadoras, seguramente también lo tiene que ser. Luciano, la verdad es que gracias por esta. Parece sintética porque quedan temas para desarrollar, pero te convocaremos más adelante para que nos sigas contando y poniendo al tanto de cómo la llevan los y las trabajadoras aeronáuticas. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Perfecto. Gracias, a ustedes. gracias, gracias. Luciano Corradi, que es de la Comisión Interna de GPS de la Tercerizada que labura para Aerolíneas Argentinas.